Podcast en español, la buena .com. Comedia, noticias, deportes y mucho más. Todo en un solo lugar. Visita la Las mejores voces en el hogar del mejor podcast en español, la Somos tu entretenimiento, tu información, tu deporte. Somos Deportes Las Vegas, 1460 AM. Una estación afiliada a tu DN Radio. Vivimos tu país. Y en O, Las Vegas, 1460 AM, Deportes Vegas. 24 horas solo deportes. Estamos en la recta final. a, va a tener González. Para escucharnos fuerte y claro, descarga ya la aplicación Euforia. Disponible en todas las tiendas móviles. El béisbol de Grandes Ligas está en Tu DN Radio. A partir de ese momento, vivimos tu pasión por la pelota. Muy buenas tardes, bienvenidos al béisbol de Grandes Ligas en la señal de tu DN Radio, llegando a ustedes. En nuestra cadena nacional para todos los Estados Unidos, de costa a costa en todas nuestras estaciones locales afiliadas, en AM, en FM y por supuesto también en la app Euphoria by Travel, la que es completamente gratis. Además, por supuesto, de nuestras estaciones HD, donde nos puedes sintonizar en alta definición. Saludos para Los Ángeles, 101.9 FM HD 3, Nueva York 96.3 FM HD 2, Miami la 98.3 FM HD 2 y en Houston en la 102.9 FM HD 2. Estamos listos para llevarles el juego entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland. Inicialmente teníamos programado aquí en TUDN Radio el choque entre los Tigres de Detroit y los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, el mal clima allá en Boston obligó a que desde ayer se pospusiera para más tarde ese juego de pelota. Por lo tanto, hacemos un breve cambio en cuanto al desafío. Pero lo importante es que tenemos béisbol de grandes ligas aquí en la señal de TUDN Radio y la app Euphoria by De hecho... Hay también pronóstico de mal clima en varios estadios en Nueva York, le estuvimos buscando aquí en Cleveland, al parecer es hasta la noche donde empeorarán las condiciones climatológicas, por lo tanto debe poderse realizar sin ningún tipo de problemas este juego de pelota entre los Orioles de Baltimore y los Guardianes de Cleveland. Anunciado el duelo entre Joy Cantillo por el equipo de los guardianes mientras que Trevor Rogers estará en el montículo por los Orioles de Baltimore. Una serie una serie larga de fin de semana de cuatro juegos finaliza hoy, arrancó desde el jueves con victoria para Cleveland. Pizarra final de cuatro carreras por dos. El viernes ganaron los Orioles seis carreras por cuatro y ayer sábado ...victoria para Cleveland... ...pizarra de cuatro carreras por dos... ...así que hoy Cleveland está buscando... ...llevarse esta serie... ...aquí en casa en el Progressive Field... ...mientras que los Orioles... ...estarían buscando... ...empatar este compromiso... ...sacar una división de honores... ...en los cuatro desafíos... ...los Orioles de Baltimore con 10 victorias... 11 derrotas... ...en el tercer lugar de la división... ...este de la Liga Americana... ...mientras que los guardianes de Cleveland tienen 12 ganados, 10 perdidos, son los líderes de la central de la liga americana, han dividido honores, de hecho ambos equipos están jugando para 500 en los últimos 10 encuentros que han disputado, 5 victorias, igual cantidad de derrotas en los últimos 10 desafíos del calendario. Así que todo listo para llevarles a ustedes esta jornada de béisbol de grandes ligas, Orioles de Baltimore contra los guardianes de Cleveland. Cruzamos los dedos para que la lluvia nos permita llevarle sin mayores contratiempos este desafío... ...desde el Progressive Field en Cleveland, Ohio. Voy a ir adelantándoles ya los lineups para este encuentro. Los Orioles de Baltimore con Taylor Ward en el jardín izquierdo. Primer bate. Gonard Henderson estará como torpedero. Pete Alonso en primera base. Jonathan Rodríguez en el right field. Cuarto bate. Jeremiah Jackson estará en segunda, Weston Wilson en tercera base, Kobe Mayo estará como bateador designado Sam Hoff, el receptor y Blaze Alexander estará como jardinero central y noveno en el orden. Los guardianes de Cleveland...